No, Londres, Reino Unido. Esta sesión es la que queríais. Y si la seguís queriendo, ideal. Hipertensión. Ben Sims. Zona, zona, zona radio. Zona, zona